para acompañar con la vigilia, como corresponde, desde las cuatro y media estaba el llamado. Buenas tardes, Ángeles. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, acá estamos en las escalinatas, escuchando el, el, el debate en vivo. Felices. Felices, sí. Es, sí. Este, es, yo lo había sugerido, tibiamente, un poco como, como jornada casi festiva, pero jornada histórica. ¿Es así, Ángeles? ¿Es una jornada histórica? Es una jornada histórica, creo que hoy es un día histórico para, toda, para todo el, el país, ¿no? Para toda la sociedad. Exactamente, como lo dijo Luana, ¿no? Eh, creo que esto es un paso fundamental en materia de derechos humanos, creo que hoy vamos a ser un poquito más iguales, ¿no? Eh, y creo que eso es muy importante dar este paso fundamental hacia la igualdad eh, real de oportunidades. Eh, podríamos hacer muchos nombres, eh, Ángeles, pero ¿en quiénes estás pensando en este momento eh, de alegría? Eh, eh, ¿en quiénes tenemos, a, ¿A quiénes podemos pensar mientras reflexionamos acerca de este gran avance en nuestra sociedad? Mira, pienso en todas mis compañeras que no eh, van a poder disfrutar de esto, ¿no? De, de pensarse eh, como sujetas plenas de derecho, ¿no? Creo que eso es muy importante porque esta lucha de años eh, ha, ha llevado muchas vidas, ¿no? Vidas eh, que hoy eh, están eh, en la inmortalidad, ¿no? Porque son compañeras que nos han referido, ¿no? Tal cual, tal cual. Y que, como dijiste, no van a tener la oportunidad de disfrutar este, este momento. Pero también es disfrutable, Ángeles, este, la respuesta que han visto en, en alguna parte de la sociedad. ¿Hay un acompañamiento? ¿Se siente eh, que hay una parte de la sociedad que les acompaña, Ángeles? Exactamente. Yo creo que eh, hoy hay mucha conciencia por parte de muchos eh, de los ciudadanos, ¿no? Si bien falta tomar una conciencia generalizada de las cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Creo que nosotras hemos mejorado, Más la, la sociedad viene a paso muy, muy lento, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a forzar ese cambio social y estas leyes, hacen que ese cambio se dé. Muy bien, muy bien. Así que este, se viene a completar entonces el trabajo legislativo. La semana pasada, no, la anterior, fue en la Cámara de Diputados. Ahora ya está discutiéndose en la Cámara de Senadores y se van sumando entonces pequeños pasos, si se quiere, Ángeles, para consolidar un paquete nuevo de derechos, de conquistas. ¿Cuál es la reflexión de, de, de tanto compromiso y tanta militancia? ¿Cómo, cómo las... Cómo vivís personalmente Ángeles? Mira, la verdad yo ahora en estos momentos estoy muy emocionada, eh, creo que tantos años, tantas, tantos años de desidia y de miradas diferentes ante tanto dolor que cargamos las, las personas trans, creo que hoy es un día que va a saldar todos esos años de desidia, no solamente de la sociedad, sino también el Estado. Muy bien, buenísimo, Ángeles. Yo la verdad también estoy emocionado, Lo, la voy a personalizar porque somos de, de sensibilidad así este, a flor de piel si se quiere y la verdad es que te leí hoy en la página de Radio Carmes, eh, impresionante, me quedé afectado, por supuesto, por tus palabras y le voy a recomendar a la audiencia que usen la página de Radio Carmes para, para enterarse de tus palabras. Te estamos muy agradecidos, Ángeles, por este ratito para charlar, este, no sé si querés, querés mencionar algo más este, querés decir alguna otra reflexión, pero usaría tus palabras eh, por las que quedaron en el camino que sea ley, Ángeles que sea ley y nada, invitarles a, a, a, a todos a, a que vengan acá a, la, a las puertas de la universidad a coparse que estamos acá todos escuchando esto, ¿no? que es tan importante. Encima tocó una tarde relinda Sí, sí, es verdad. Gracias, Ángeles. No, no, no, hasta, de nada. Hasta, hasta prontito. Hasta luego, hasta, hasta luego. luego, chao, besos. Bueno, ahí está la, la, la figura por la que, este, por ahí el, el colectivo Travesti Trans este,